Somos las estrellas pañas, gente de todas las razas. Comemos de un mismo plato y usamos las mismas razas. Estás escuchando salsa brava, poldillo. llevamos y como hermanos Goza. sin rencor con alegría. salsa y sabor, somos los embajadores de la paz y del amor, somos las estrellas pañas que a toditos saludamos, venga un abrazo sincero, venga un abrazo de hermano, Estás escuchando Salsa Brava con DJ y Gosa